...precarias que van a entregar el viernes a la mañana. En este momento el IPAV está recibiendo... ...el IPAV, el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda... ...a las 108 familias, 113 en realidad... ...las que van a recibir las casas este viernes. Eh, esto está pasando ahora, eh, las van entregando cada 10 familias... ...o 10 personas integrantes de, de esa familia... ...le van entregando esa tenencia precaria. En realidad es una firma porque el día que le entregan la, la llave... le entregan esa carpeta, que es una tenencia precaria, que hasta que no terminas de pagar todas las cuotas, no, tu casa no es propia, claro. es, sigue siendo del Estado, por sí. eso es una tenencia precaria de, de la casa. Ahí también le dan los papeles de, de cómo son las cuotas, de el, ya hay que empaga, empezar a pagar impuestos inmobiliario, este y las tasas municipales sí, y las sí. tasas municipales claro. sí pero eso viene por otro lado ah. eh, todo lo que da el IPAG es todo lo que los impuestos provinciales bien los impuestos municipales van llegando después. habitualmente estos impuestos municipales están llegando con un atraso de unos tres 4 meses claro. así que hay que tener cuidado con eso porque si se puede ir a pagar antes, si ya tenés el número de casa y la dirección, directamente vas y pagás en la municipalidad o a través de Claro, para que no se pediatría. acumule la deuda, para que no se acumule. Claro, de ciudad, claro. porque sí. después eso se te acumula y tenés sí. que entrar en una moratoria sí. y toda esa historia. Claro. Lo ideal sería más o menos tenerla eh, más o menos al día, por supuesto, en la medida de, de las posibilidades de cada familia. Te claro. eh, les comentaba, se están entregando ahora las eh, están firmando ahora las tenencias precarias y el viernes Es la entrega de llave recién nos acaban de confirmar fuente del gobierno provincial que el gobernador tendría eh en la agenda este acto oficial de entrega de vivienda. lo ponemos en esos términos porque no nos alcanzaron a confirmar si nos dijeron desde el gobierno provincial que creen que sí que estaría en el en el eh, en el acto formal. pero tampoco se sabe si ese acto formal va, va a ser en el IPAV o directamente en el barrio que habitualmente eh, cuando se hacían entregas de casas este, masivas mm. entrega masiva de casas en realidad eh, se hacía en una casa en una elegían una casa hacían el acto oficial eh, entregaban las llaves simbólicamente a diez quince familias y después iban entregando la llave una vez que se terminaba el acto oficial. No sabemos si ese acto oficial va a ser en un barrio, que sería algo simbólico también, sí. entreguen la casa directamente en el lugar. Hasta ahora tienen previsto que van a entregar la llave en el IPAB el día viernes a las 9 de la mañana. Veremos por estas horas... si cierran, eh, cierra la agenda del gobernador y va a estar presente. En el IPAB o directamente en el barrio que todavía no tiene nombre que es donde finaliza el barrio Ara San Juan eh, Toscano al sur o este Toscano Toscano sur al fondo o eh, Enriqueta Smith al fondo. Ese es el lugar donde están todas las casas que van a entregar Este viernes. Claro, y, y se están construyendo más ahí, porque son al do... costadito claro. se están construyendo más, mm. y cuando vas ingresando a los barrios sociales sobre la calle Gaich se está haciendo eh, eh, todo el todo el, el emparejamiento del del suelo para realizar las casas del procrear. Hay que recordar que esto es otra Otro, eh, sí, otro otro operatorio, sí pero claro también son casas sociales que se entregan de diferente manera pero ahí van a ser el procrear sobre la calle Gaich esto es un, son casas sociales que están un poco más lejos de ese lugar unas 15 cuadras más o menos bien bien Mauro bueno eh, buena info eh mmm... ¿Quedó algo? Si no, nos en un algo. rato, en un rato, te estoy hablando cerca de una hora, vamos a estar en el Tribunal Oral Federal porque va a comenzar eh, la lectura de la sentencia por el caso de David Bravo, el ex intendente de 25 de mayo y actual concejal que está este, acusado de haber habilitado un prostíbulo, un cabaret, uh -huh. con un nombre ficticio donde... teóricamente funcionaba un resto bar. Eso va a ocurrir en un ratito y seguramente vamos a, a estar ahí en ese lugar. Bien, Mauro. Bueno, eh, cuando tengamos eso, más vale, al aire. Eh, nos reencontramos. Hasta luego, Pali. Bien. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, pasaba por la mañana a quermesero. Nosotros seguimos.